Yo creo que tengo que ser muy claro en lo siguiente. Esto de la baja de la toma no corresponde a una baja en la movilización. Nosotros como directivos siempre estuvimos atentos a todas las demandas sociales que existen en este país. Nosotros formamos de tal forma líderes. Queremos formar personas para que cambie la sociedad. El eslogan de este establecimiento es formar líderes para Chile. Este establecimiento fue el primer establecimiento de que se Eh, que, que se metió lo que significa la toma, pero se hizo como corresponde. Con una organización llegaron a presentarse ante los directivos ya a decir que el colegio entraba en toma. Y hoy día, lógicamente, ya es el fin, pero de un ciclo enorme de grande. Esto no es llegar y decir que los jóvenes digan, nos bajamos del movimiento. Esto han sido conversaciones enormes, conversaciones en las cuales muchas veces nos llegamos a acuerdo muchas veces no llegamos a acuerdo y es respetable también la postura, la postura que ellos tienen cuando conversamos cuáles son los motivos por qué a lo mejor deberían bajarse y por qué en este instante y lógicamente el presidente lo entendió claramente, pero también entiendo a Jorge, la otra persona que también siéntese ese dolor ya y de alguna forma cuando mencionó que se sentía presionado, no es eso ...es que nuestros argumentos fueron realmente sólidos para lograr esto. Pero fueron los argumentos? Los argumentos, muy claros como ellos. Esto, fíjense la condición que hay. Ya prácticamente la negociación para que ellos dejaran la toma... ...se había resuelto el día de ayer en la mañana. Todo claro. Y yo en la tarde, en la tarde, recibo el documento donde dicen... ...que todos los alumnos no inscritos salieron el año escolar... Si vuelve, si se hace un programa intensivo y, se, y si se muestran las evidencias, se puede realmente tener la posibilidad de salvar. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Primero, valoro, porque sin siquiera saber esa información, los alumnos de mi colegio dijeron, señores, dejamos este establecimiento para que los alumnos de Salvemos el Año Escolar, que estamos trabajando en la Escuela Italia, lo podamos hacer en nuestro colegio, porque las cosas las hacemos acá. Sin embargo, lo segundo vino a apoyar lo que es esta situación. Por lo tanto, estas son negociaciones que han sido muy largas, muy intensas, pero también respetamos la diferencia entre ellos. Hay alumnos que sí están contentos, hay otros que realmente no, y es aceptable. Esta es una institución democrática y pluralista, y no porque un alumno tenga una opinión diferente, no va a ser considerado un alumno como tal.